Saludos a todos por sentarse, amado. La porción de esta semana, como、pues、ya hemos visto, hemos estudiado. En, la, en, la, en el York se llama. ¿Se escucha bien allá? Atrás, se escucha bien. Pueden dar un volumen, por favor. Se llama. Bear, el monte. O en el monte. Y comienza diciendo, y habló a Donai, a Moshe, en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y dirás a ellos: Cuando llegue a la tierra que yo os doy para ustedes, haréis descansar a la tierra un lapso de Shabbat. r e p o s o para adorar. Aquí la actualidad se está refiriendo al año sabático que se cumple hoy por hoy, creo que no con todo el rigor del precepto, o sea, sino que de manera moral que estuvo ya. Se cumple a veces, h a b i o no, no en toda la tierra, ¿verdad? Lamentablemente. La verdad es que la tierra necesita un descanso también, porque ellas también, pues, hay que dejar descansar. En el año sabático, según nuestros sabios, d e la antigüedad, en él hay una remisión de las leudas, Shemitá, o Shmitá. Jacén dijo: Cuando e n t r é a l a t i e r r a que yo os entrego. e n t o n se refiere a l a t i e r r a s a n t a Dije l u e g o de que fuera conquistada por los judíos y dividida en sus porciones por l o s dos estribos, y de, y de que cada uno tomará su heredad y comenzara a sembrar su campo y v i ñ e d o hacienda d un mandamiento. Respeto de guardar un año sabático. La Torah introduce un nuevo concepto, el del año sabático. En Cristo está, versículos 3 al 5, durante 6 años sembrarás tu campo, podrás a tu viñedo. Y cosecharás el producto de tu tierra. m a s el séptimo año es un Shabbat Tor para la tierra.、En、el Shabbat es el Shabbat de Adonai, el cual no habrás de sembrar tus campos ni habrás de p o r a r tu viñedo. No habrás de c e g a r lo que brote por sí solo de tu c i e g a ni vendimirás a las uvas de las que apartaron, por cuanto que es un año de descanso para la tierra. Así como hay semanas de días, hay también semanas de años. El séptimo día de la semana es un día de, de descanso, de cese. Así también h a s h ha establecido que cada séptimo año sea de, de descanso para las tierras de Israel. Este mandamiento solo se aplica en las tierras de Israel, no fuera de ella. Tengo entendido. Durante el año sabático está prohibido podar las pájaras, o sea, las uvas, o cualquier t i p o d e á r b o l o También está prohibido cortar plantas silvestres. El crecimiento silvestre está constituido por los cultivos silvestres. Que crecen las semillas que caen al suelo, posesoras、si、en el momento de la cosecha. Estas vegetaciones crecen durante el año sabático, Se, séptimo, shibrit, sin ser p l a n t a d a y está permitido recogerla, aunque haya crecido durante el año sabático. En el versículo 4, el capítulo 25, de la paracha que nos ataña, dice: Pero el séptimo año habrá un Shabbat, Shabbatón, para la tierra, un Shabbat para a d o n a r No sembrarás tu campo, ni poblarás tu viña. Aquí encontramos otra vez. La expresión Shabbat Shabbatón. Y ahora en referencia al año de Shemitah. Como hemos visto antes, la misma expresión se encuentra en referencia al Shabbat semanal. Y también dice ello, también al Yom Kippur, a l día de perdón. Esto nos enseña la importancia que Hashem da a este descanso de las tierras de Israel cada séptimo año. Si se, creó, si se quebranta este mandamiento, hay graves consecuencias. Al igual que cuando se quebranta.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 Y Fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia para que se cumpliera la palabra de Hashem por boca de Ymayahu hasta que la tierra hubiera gozado de su sabatón. s Todos los días de su r e s o l a c i ó n Reposó hasta que se cumplieron los s e e t n t años. a Hasta que la tierra hubiera gozado de su s a b a t ó n Este cese es para la tierra en el año sabático no significa que no se pueda trabajar la tierra sin el propósito de sembrar o plantar. Por ejemplo, Me p i c o mejor, para construir casas. Voy a hacerlo, ¿ok? La prohibición solamente tiene que ver con todo el trabajo de agricultura y jardinería. Solo está permitido r e g r e a r las matas, las plantas, para que no se muera. Allá en Israel, como muchas veces lo hemos dicho, allá no se cortan los árboles, allá se siembran árboles. La madera que se usa, tengo e n t e n d i d o viene de afuera, no del mismo país, sino fuera del país. Durante este, durante ese año, Todos los productos que crecen en las tierras quedan sin dueño. De modo que todos podrán comer de ellos libremente y llevar a su casa todo lo que necesiten para un día de comida. Como está escrito, versículo 6, capítulo 25, vaya y crea. Y el cese de la tierra os servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu j o r n a d e r o y al extranjero, a los que residen contigo. Los campos, los jardines deben estar abiertos en el, en el año séptimo. Se prohibía colocar cercos. Todos los terrenos debían estar abiertos y todo aquel que quería venir tiene permitido tomar de todos los productos de las tierras que desee, ya sea hombre, rico o pobre. Por ello, el año sabático. Se conoce como el nombre Shemitah. La palabra hebrea, Shemitah o Shemitah, significa retirada. retirada. Esto indica que la, persona, que la persona debe retirarse del campo y dejarlo descansar. Como si no fuera suyo. ¿Me siguen? a m n Todos los vegetales y los frutos que crecen el año b e j e p i t a son santos. Por eso hay que tratarlo de una manera digna. Los rabinos dictaron una jaja. Que prohíben tirar la sobra de estos alimentos, de estos productos, en la basura, junto con otro tipo de basura. También prohibieron vender los productos de cemité, tanto dentro de l a t i e r r a de Israel como fuera de Israel. Amados, si realmente el Señor permite estas cosas, Es para nuestro propio bien.、Ah, bueno. Hay un salmo. Ya vamos a entrar entonces en materia. Ese es el preámbulo. Así, así que para los dominiones ya sabe, pues.、Así. Hay un salmo que tiene. Que ver realmente con la pareja de hoy. Dijimos que la pareja se llama Bear, ¿verdad? Hay un salmo que es muy lindo realmente e su profundo contenido toca la fibra del corazón y del espíritu. Salmo 121, 1 y 2. Dice. h Azaem mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Adonai, que hizo los cielos en la tierra. ¿De dónde vendrá? h Azaem mis ojos a los montes. Cuando el rey David escribió esto, e s e salmo, Parece que estaba quizá pasando un momento difícil de su vida. Quizás estaba en alguna prueba o tenía enemigos acechándolo por donde quiera para matarlo. Quizás en ese momento no podría salir de su casa. Por temor a lo que él podía pasar. Digo esto por lo que dice en Pasus 7, escrito por él: El Eterno te cuidará de todo malo, cuidará tu alma.、Amén. Y también dice el 8: Adonai guardará mi salida y mi entrada. Es por eso que nosotros besamos la m e s u s á Ese es el significado, porque él guardará mi salida y mi entrada. Hay momentos, amados, en nuestras vidas que necesitamos alzar nuestros ojos a los montes. Yo por hoy, más que nunca, jamás. El, el rey David sabía que sólo de arriba p o d í a venir su respuesta. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Adonai, que hizo el cielo y la tierra. Monte. Es sinónimo de montaña, ¿cierto? p o d e m o s decir que el monte, montaña, significaría como decir soledad, tranquilidad, acercamiento, ya que en él encontramos estas cosas. Los que han ido a la montaña deben haber pasado por esa experiencia. Y si no hay internet, y si no hay tradición, más todavía. Hay momentos en nuestras vidas que usted y yo necesitamos subir la montaña. La montaña es la c i e m c i a Porque d e esa montaña está siempre、eh, está la respuesta, tu respuesta.、Amén. Cuando aprendes a subir la montaña, subimos porque en la montaña está s h a c i e n d o Montaña también tiene que ver con altura, buscando lo alto. El rabino Saúl Pablo, en Colosenses 3, 1 y 2, dice: b u s c a r las cosas de arriba, donde está Mashiach, sentado a la dieta de ración. Y el pastor 2 dice: p o n e r la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Así que nos anima a buscar solo las cosas de arriba. A e s a y u n r mis ojos a los montes, de donde vendrá mi ayuda. Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y las t i e r r a Amén. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Ya Es tiempo, amado, que quites tus esperanzas en las cosas terrenales, las cosas que p a r e c e n y buscar las cosas que permanecen eternas.、Amén. Y poder tu fe en Yeshua, el Autor. Y como su valor, la la fe. Amén. Amados hermanos, este es el tiempo en que, para que aprendamos a subir la montaña de oración, ese es el tiempo donde Hashem está llamando a su pueblo a que subamos. A que subamos. A la montaña para encontrarlo con él. Así como llamó a Moshe, al monte Sinaí, al Sinaí, para estar en su presencia. ¿Por qué Hashem? ¿Por qué Hashem quiere darnos? La respuesta, porque es así que da la respuesta de nuestras peticiones. h a c e n que bendecirnos, h a c e n que levantarnos, h a c e n que prosperarnos, h a c e n que avivarnos, h a c e n que llenarnos、Amén. con su presencia. Vamos d a hacerlo. h a s s n quiere meternos en su fuego santo. Para, pero para eso, h a s s n nos está llamando a subir, a subir la montaña de la fe, la montaña de oración, porque en la montaña está Él. Hay un monte, una montaña muy famosa en el del planeta, con una altura de 8.848 metros a nivel del mar. Ya sabemos, ¿verdad? Es el monte Eve, uno de los montes más difíciles de escalar. El cual tiene varias escaladas, no hay un solo camino, una sola escalada, hay varias escaladas para llegar a su cúpula. l o m o n t s que han llegado, p e r los hombres que han llegado a él, a la c ú s p i d e no pueden explicar o e p e s a r el gozo, la alegría de haber llegado a lo alto de esa montaña. Son gente que se prepara durante años a veces para llegar allá, porque no todo el mundo puede llegar, no todo, no puede llegar a ese mundo a m e d i d que te entrenes, a m e d i d que te prepares para llegar, a, tener unas condiciones físicas para llegar allá. Vear el monte. El monte significa tu vida de oración, el cual y e hace conocer a Dios. Sube, sube a la montaña y encontrarás respuesta para tu vida. Sube a la montaña y encontrarás Sanidad para tu espíritu y para tu cuerpo.、Amén. Sube la montaña y verá los resultados, amado. Verá resultados beneficiosos, beneficio de tus hijos entregados a Dios. Subir la montaña en busca de Dios estará en fuego continuo. Con dudas,、eh, con e s Esta montaña también tiene varias escaladas para llegar. Puede ser la escalada de que alguien tenga una, un cáncer. Sube esa escalada de oración a l m o n t e o r a c i ó n y encontrará tu sanidad. La escalada de e tu matrimonio con tu esposo, con tu esposa. Desacuerdo, pelea. Sube esa montaña. No es fácil, es difícil. Pero puede subir y encontrará allá arriba el resultado.、Amén. Hay muchos tipos de escaladas. Quizás mi escalada no es la misma de ustedes, p o r ser otra. Pero el monte es el mismo. El mismo. Ese monte es el monte que todo el mundo b u s c a para ir arriba. Bueno. あのもんて、もんてでよしもんてでよしもんてでよしもんてでよしもんてでよしもんてでよしもんてでよしもんてでよしもんてでよしもんてでよしもんてでよしもんてでよでよしもんてでよしもん Eso lo vemos en el capítulo 34, versión m o r t capítulo 1 a 10. Textualmente dice en Pasú 2, 20 pasajes: Prepárate pues para mañana y sube de mañana el monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. 私たあなたの i 族の皆さんに、あなたの家族の皆さに、あなたの家の皆さに、あなたの家族の皆さんに、あなたの家族の皆さんに、s なに、あなたの家族の皆なさんあなたの家族に、あなたの家に、あなたの Jacén mandó a Moses que subiera al monte. ¿Por qué? Le pide a Mosés que suba la montaña. ¿Acaso no era mejor que j e c é n le diera las instrucciones que tenía que dar en ese momento? En el, en el momento en que él estaba hablando con él. Era mucho más fácil para Mosés. r e c i b i r de Hashem las instrucciones que estaba, que le que, quería que dar, para que de forma inmediata hacerse llegar al pueblo. No, e l quería que subiera al monte. Hashem no actuó de esa forma. e l quería que subiera. No lo hizo así entonces el Señor. El Señor creía Que Moshe subiera a la montaña y se presentara ante Él en la cumbre del monte. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos presentarnos delante de Dios en la cumbre de la montaña, porque Hashem quiere que estemos. En su presencia. l a g e n te puede responder en cualquier oración, en cualquier momento p u e d e responderte.、Amén. Y te puede dar la respuesta de cualquier petición que estás haciendo. Pero también quiere que subas el monte y estés en su presencia. Observemos atentamente los versículos 6, 6 y 8 del, del capítulo 34 de Ezodot, Shemot. Dice que Mosés i empezó a proclamar, a exaltar a h a s h e m En el 8 dice. Y m o s e i a ver la majestad del Señor, su poder, su presencia gloriosa, dice que se apresuró para bajar su cabeza y adorar al Eterno, al Shaddai. Yo me imagino que este día debió ser. Glorioso para Moisés, no que debió ser, fue un día glorioso para Moisés ver la majestad de j a c e n en la cumbre de la montaña. Amén. Amén. Él se gozó de alegría, así como los hombres que llegan a la cumbre del monte de e d e que no se puede comparar. Con este, con este gozo, esta alegría que usted y yo podemos vivificar cuando estamos en la montaña y ver la gloriosa obra, d e j a s e en nuestra vida. Amén. Adiós, gracias. Siempre que Hashem te llame para estar en su presencia, lo hará con un propósito. Después que Moshe alabó al Eterno, al Eterno Dios y lo alabó, ¿sabe lo que pasó? El versículo 10 está.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 La obra de adorar, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. h a m o s a h a c e r Si estás alegre, gozoso, por las cosas que Jacén ha hecho en lluvia, eso no es nada. Diga tú al que estás e t u d i a d o Eso no es nada. El e t e n o hará cosas tremendas con nosotros. Amén. ¿Quién está conmigo? Amén. a l u h a s e r n ¿Sabe s cuántos tiempos tuvo Moisés en el monte? Cuarenta, ¿verdad? d í a s Y cuarenta noches. Y en ayuno. Porque y a no había más tricas, no había más fruticas, nada de eso. A ver, en ayuno. El versículo treinta dice: el rostro de Moisés es blandecía. ¿A usted no l ha pasado que cuando usted está en ayuno, cuando usted está metido en oración, un día, dos días, ponen yo en, en Don k i p u r por ejemplo, que es un p e n s e n t o ayunar 24 horas? Yo a veces veo los rotos resplandecientes de los que vienen. Porque viene con, con, con una cabalá tan tremenda que su rostro esplenderse. ¿Cómo se r á si usted? Estuviese en constante oración toda la semana, por ejemplo, el día lunes, acá. a m e n A las mujeres que vienen, porque son mujeres las que vienen, se ven l a c a r a cada día más bonitas. Así que l a f e a vengan. Es un chiste. El problema en estos últimos tiempos, amados, es que no subimos al monte para encontrarnos con Hashem. No tenemos esa vivencia de estar con Hashem, aunque sea una vez a la semana, sino que nos quedamos en la falda de la montaña. ¿Sabe por qué? Porque no nos sentimos capaces de estar en la presencia de h a s h e m por la falta de preparación para estar en santidad ante Él. ¡Halo! Por eso nos quedamos en la falta de la montaña. Y déjeme decir, amado, eso es un engaño de Sassán. No es que estoy en pecado y i c esta e cosa. Es un engaño. De, porque con este proceder, amado, todos salimos perdiendo. Todos salimos perdiendo. Nosotros no recibimos las bendiciones que necesitamos y no somos testimonio, además, y por esto ellos no llegan o no llegarán nunca a conocer a Dios. Hay que d e r e la gente no cree en Dios que es culpable. ¿Por qué? Porque usted tiene que expresar, usted es el espejo de Jacob. Amén. Por él, no estamos mostrando la gloria de Jacob en este mundo perdido. Pensando que haciendo lo que hacemos hasta ahora,、eh, yo. Yo tranquilo, y el mundo puede、bueno, que se pierda. Aquí no es que no es que está que e s prohibido que usted lleve la palabra, no. Lo que hemos visto es que no hacemos campaña en las plazas. Usted puede hablar al vecino, usted puede hablar a su hermano. no es que Yo tengo cinco hermanos, el único cristiano soy yo. Como será e s testimonio t e suyo, que sus hermanos nos han convertido, como dicen los cristianos, ¿no? Ah, pastor, h s t a ahí está gozando esa d a Amado, seamos la diferencia, muestra con tu vida la gloria de Dios. Muestra con tu testimonio la gloria de Dios.、Amén. Para lograr eso, debes d estar, b e de estar en la montaña buscando su santidad. Amén. De su huá. Subía la montaña. Lo vemos en Mateo 5, 1. Dice: viendo la multitud, subió la montaña. Jesús subía el monte para enseñar la palabra de su padre. En Lucas 6, 12, se nos dice que Jesús pasaba. Toda la noche orando, buscando m á s de su padre.、Amén. Si j e s u h u a en su c o n d i c i ó n el hijo del día d h e r í n tenía que subir al monte y tenía que orar por tantas horas, s q u e somos nosotros para no hacerlo? ¿O tú te crees mejor que j e s u h u a En Mateo 14, 33, según está escrito que Yeshua le gustaba orar en el monte para estar a sola con su padre. Encierra t en tu aposento, amado. Porque él sabía que es el tiempo para estar con Dios. Yo a veces, bueno, mayormente me acosté tarde. Y mi esposa a veces piensa que estoy viendo películas, sí, sí veo, por, por internet. O、oh, bien,、oh, pero antes de irme a acostar, yo oro al eterno. Hay que subir la montaña a m a d o ¿no? Sube la montaña, ora, busca su presencia, sube la montaña, porque en la montaña está tu respuesta. Amén. El Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de、no、Adonai? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de mano y puro del corazón.、Amén. Sabes que en e la monte En l montaña, en el monte j a s é va a limpiar tu corazón.、Amén. Va a limpiar tus manos.、Amén. Tu vida delante de él, amado.、Amén. No te dejes engañar. O e n m i g o no es que yo peque, no puedo presentarme, preséntate y te vas a sanar, y te vas a limpiar.、Amén. Ese fue, amado, ese fue el éxito de nuestro rever Masía Yeshua a subir la montaña. Amén. Amén. Mateo 15, 29, 31. La lectura que leyó Isaac. Si lo l e s de cogido, te digo, no lo entenderás. Aquí pasó algo raro con el Señor, con Jesús ese día. Dice en este pasaje, Específicamente en el 29, que dice: subiendo al monte, se sentó a l l í Yeshua, toda vez bajaba del monte para sanar los enfermos, ¿sí o no? Pero ese día él no bajó la montaña. Para sanar a los enfermos, sino más bien subió a la montaña para que los enfermos subieran a él para ser sanados. Yo no sé a qué a l t u r estaría ese monte donde estaba sentado j e s ú u a no sé, realmente. Pero el viejo allá me dice lo siguiente: que los enfermos subían la montaña, ¿sí o no? Y si observamos con atención, esto es lo que, lo que a mí me llama la atención: d e este pasaje. Y es lo, lo que dice: los cojos subían la montaña. Ahora se lo extendieron, en pasaje. No sé cuánto tiempo a este cojo le costó subir la montaña. Pero lo que sí、si、sé es que ellos sabían que arriba de esa montaña estaba s u respuesta. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. La educación. Los ciegos. Los ciegos. ¿Subía la montaña? Pudo haber sido difícil para ellos subir esa montaña, pero yo creo que ellos sabían que arriba, ese monte, estaba también su respuesta.、Amén. Porque la estaba, por ello, en la montaña estaba h a s e m esperando por ellos en la montaña. Amado, Hashem está esperando por ti en la montaña. Amén. Concluyo, voy a concluir, amado. Porque me criticaron la semana pasada, a q u e me pasé? é <risa> q u e me pasé la semana pasada? Hoy y media. Rafael, l m n o m e q u e d o bien? i s <risa> no importa cuánto dure en subir a la montaña o cuánto te cueste, lo que importa es que en la montaña r e c i b a s tu respuesta. Amén. Amén. En el monte de oración, Dios te levantará. Dios te sanará,、Amén. te libertará,、Amén. te ungirá, te santificará,、Amén. te limpiará.、Amén. En estos días, que son días difíciles, pero tenemos que subir la montaña. Amén. Amén. Porque Jacén está arriba, en las alturas. De arriba vendrá tu respuesta, amado.、Amén. No aquí en la tierra. No es la situación que va a cambiar. No es porque la política va a cambiar. No porque va a caer. O porque, estamos, porque vamos bien. No, amado. Me socorro bien ¿eh? de Adonai, c r i s t o cielo en la tierra. Amados, sube la montaña. En la montaña está t u respuesta, porque Hacen está en las a l t u r a y está esperando por ti.、Amén. Shabbat Shalom.